cales de rumbo vadir aguato porque castro así se llama y le dicen el copión es mediano La acompaña su compadre Peñuñor y se apegida Y con orgullo lo dice Yo por usted doy la vida Usted me ha hecho favores De esos que nunca se olvidan El coquio